Materia Reservada 2.0 Y vamos a conocer esta noche, como siempre, Materia Reservada, historias prohibidas, historias que un día fueron prohibidas y que hoy contamos aquí. Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué Bueno, los fondos reservados han sido otra vez en noticia. Eh, no son un mito, existen los fondos Hombre, reservados, sí, ¿eh? Hombre, sí. ¿Trae, trae aquí la caja de caudales Hombre, que claro. tienes aquí, escondido. Eh, sí, sí, no, y además es que eh, pensando en qué eh, podía... Eh, contar sobre los fondos reservados a, ra a raíz de la percha que os voy a, a decir ahora, realmente he visto cómo funciona y siguen funcionando igual que en la época en la época dura, que es con las cajas y con y con los billetes y de, de todo tipo, los, los Bin Laden y todos estos tipos de billetes. ¿no? Pero bueno, la noticia que, que hoy... Traigo aquí, que es la noticia que, bueno, con tanto caos no sé si la gente se ha enterado, pero yo os la cuento, ¿no? Eh, se ha sabido, se ha filtrado la noticia de que eh, supuestamente en la época del a, anterior eh, presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, se dedicaron, digo supuestamente, 500.000 euros ...que se sacaron de esos fondos reservados... ...que luego contaremos cómo funcionan... ...pero se sacaron 500.000 euros... ...para llevar a cabo el espionaje... ...a Luis Bárcenas... ...el ex tesorero del Partido Popular... ...con qué objetivo... ...con el objetivo de robarle documentación... ...que tenía... ...sobre... sobre ...bueno pues eso... ...sobre la imp supuesta implicación del PP... ...en, en, ese, en ese tema... Y eh, eh, con ese dinero se compró también al chofer eh, de, de Bárcenas, al cual supuestamente se le pagó 2.000 euros mensuales de esos fondos reservados para que colocara cámaras espías, para que colocara micrófonos en el domicilio, eh, para eh, encontrar esa supuesta eh, documentación. Esto no sería... ...ni mínimamente eh, ilegal... ...si se hubiera hecho... ...pidiéndole al al juez que llevaba el caso en la Audiencia Nacional, la Operación Kitchen, eh, digamos, mmm, eh, comunicándole que se iba a hacer esto con un objetivo de obtener información. ¿no? Otra cosa es que el juez lo hubiera aceptado o no, pero se le podía haber comunicado. El problema fue que estas acciones de espionaje se llevaron a cabo sin el conocimiento del juez. Es decir, que el propio. Ministerio del Interior, eh, mandado por Jorge Fernández Díaz, llevó a cabo una operación al margen del juez, porque había que beneficiar eh, lo y evitar eh, beneficiar al PP y evitar que mm, Bárcenas pudiera eh, utilizar esa información que tenía contra ellos. Entonces, la pregunta es eh, Este es un uso normal, es decir, los fondos reservados se siguen utilizando de aquella forma, eh, no, yo recuerdo Felipe González, eh, en, en, estamos a principios de los años 80, que había fondos reservados, que se montaron unos escándalos, un, ahí todo Pero el mundo tremendo, de... Eh, Tremendo, luego hablaremos, mía, se montó algunos casos Oye, y tal. Pero, pero ¿qué son los fondos reservados? ¿Eh, ¿Existen de dónde sale ese dinero? ¿Todos lo entendemos? Es un fondo, es un dinero que está guardado, el dinero que tiene todo el mundo debajo del colchón, ¿no? Sí, el Estado sí. también tiene colchón. Hay dos palabras clave, eh, la palabra negro y la mm. palabra opaco. Es opaco. decir, opaco, sí, son fondos opacos, son fondos eh, que no, que de los cuales nadie se explica, de los cuales nadie nadie puede verlos, eh, están ocultos. Y es dinero negro porque es un dinero que se utiliza eh, con una difícil, eh, casi difícil, improbable justificación. Pero y, se, yo, sa se sabe de dónde se saca, eso sí. Sí, es decir, los fondos reservados... Lo primero que hay que saber es que son legales y que aparecen recogidos en los presupuestos generales del Estado y que, y que es un dinero que tiene un objetivo y ese objetivo es combatir, por ejemplo, para el Ministerio del Interior, combatir el terrorismo, combatir el narcotráfico. En el caso del, del CNI, por ejemplo, pues es eh, combatir todos a todos aquellos enemigos de la seguridad del Estado eh, que puedan intentar atentar contra, contra mm, España. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una, otra, palabra, eh, de, otra definición clave que es ausencia de publicidad que se justifican de una eh, forma especial y que no existe la supervisión externa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un dinero que eh, nadie debe saber en qué se gasta. Pero cuando digo nadie, me, me refiero a nadie por encima de la persona del responsable de esos fondos. Supongamos que el responsable es un ministro del interior que en teoría no debe, o no debe, fijar lo que os digo, informar al, al, a su superior, que en este caso sería el presidente del gobierno, de en qué se ha gastado ese dinero. Pero más aún, es que muchas veces es el secretario de Estado, el, incluso el propio eh, policía o el propio espía, el que muchas veces no debería informarlo. Aunque luego explicaremos cómo. Hay un pequeño matiz muy importante entre los fondos del, del Fondo reservados del Ministerio del Interior y los fondos reservados del Servicio de Inteligencia, del CNI, ¿no? Por ejemplo, yo eh, soy un eh, personaje con poder en el país y alguien que tenga el trabajo que tenga por su situación tiene contacto con gente importante que a mí me interesa saber eh, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pensando, eh, que está empleando ese tiempo libre, ¿no? Eh, no, no la canción de penales. <risa> Pero, eh, y él me dice, oye, por Fulanito ha hecho esto, ha dicho esto, va a hacer esto, el día el viernes ir a tal sitio, yo le pago un sueldo. Un sueldo porque me mantenga informado de lo que hace Fulanito y Menganito. Sí. Eh, ¿Ese sueldo forma parte del fondo reservado? Vamos a sale ver. de ahí ese dinero porque hay mucha gente que cobra ese sobre sueldo. Básicamente, después de hay una ley que, que es la ley del 11 de mayo de 1995, es decir, que está recogido en ley, quiere decir que está ahí, ¿no? Según esa ley, lo que tú planteas, eh, la diferencia está en que yo pueda pagar a esa persona eh, un, un sueldo eh, abierta y legalmente por un trabajo que hace para el Estado. Pero si yo no puedo justificar ese trabajo... Si esa persona no debe justificar ese trabajo y si la información que me da es eh, bueno, pues, parcialmente eh, parcialmente digamos, eh, difícil de justificar por, por su contenido, entonces yo debería proceder a pagarle ese sueldo a través de los fondos reservados. ¿Pero quién, a, ¿quién aprueba eso, ese, ese, ese momento? ¿Quién aprueba? ¿Quién puede aprobar? que se dé vía libre a que eh, se coja ese dinero de los fondos reservados. El responsable de esos fondos reservados. Vamos a ver, el, el dinero de los fondos reservados, ya hemos dicho que está en el presupuesto, y es un y ese dinero está en el Banco de España. Y en el Banco de España se mete ese dinero en, una, en unas cuentas, es decir que... Ah, en es, varias cuentas, no en varias varias cuentas, una, en varias. Claro, el CNI tiene una cuenta, por ejemplo, el Ministerio del Interior, pues eh, tradicionalmente ha tenido cuentas, una cuenta de la Guardia Civil, otra cuenta de tal, aunque luego lo pueden obviamente eh, mover una vez que tú tienes eh, esas cuentas lo que haces es eh, el departamento o sea, que sea o sea, cada ministerio se le da un sobre no, no, <risa> se le da una cuenta sí, una cuenta Yo y... se decía con maldad sí, sí, sí, sí. no, no, pero la maldad está, toda, está todavía bien, eh, por venir cuando ellos van a esa el, estando en el Banco de España, digamos que todavía ese dinero es eh, más o menos legal entre comillas sí. ¿no? ellos van y cada mes o cada cierto tiempo a sacar dinero Y ellos recogen y, y ese dinero lo sacan, es decir, ya sabéis estas cosas, eh, ¿quién tiene firma, no? Entonces normalmente mm. suele haber tres que tienen firma y se necesita la firma de dos. Bueno, sacan y se llevan el dinero. ¿Cómo sacan ese dinero? En efectivo. sí. Es decir, que ahí, en eh, metálico, ya estamos hablando, le llevan en un sobrecito el, el dinero. Me imagino que será en Bin Laden, porque claro, si lo dan claro, en billetes eh, de 5, imagínate. Es alucinante, eh, porque no es dinero que se blanquea. Eh, no, no, que, no, no, claro. Es dinero que ¿Es se legal? neguea. Claro. <risa> o sea, <risa> o sea claro. es todo lo contrario. Pero, pero lo que yo no sé es, a la hora de asignar a cada cuenta si se hace el reparto equitativo o a, un, a unas cuentas se da más y a no, otras no. cuentas se es da que menos. Es luego veremos, porque el, esto depende del presupuesto, es decir, que hay un presupuesto y luego, ve, y luego veremos también cómo ese presupuesto se falsea. Pero por, dejarme que os diga, cuando llega el metal, eh, para contestar a, a tu pregunta previa, llega el dinero, se guarda en una caja fuerte y a partir de ahí es cuando viene la gente a sacar ese dinero. Obviamente, el responsable, ya sea un secretario de Estado, ya sea un director ya de inteligencia del servicio secreto, ya sea lo que sea, eh, tiene que haber una, ju una eh, justificación. Uh -huh. Es decir, si yo he, sa he sacado, eh, pongamos, 500.000 eh, euros, yo eh, viene fulanito de tal y me pide, eh, y al cual yo le concedo 20.000 euros me tiene que hacer una nota justificativa de para qué son esos 20.000 euros. Y entonces fulanito de tal hace una nota justificativa. En el Ministerio del Interior lo que eh, se aplica es, eh, un, el, para no dar pistas, es, se menciona un asunto en plan bastante eh, genérico. ¿Vale? es decir, no hay una explicación al detalle de para ese amigo que tenía Bruno que quería darle un, ponerle un sueldo a cambio de su información no había esa especificación sin embargo en el CNI a lo largo de toda la historia de una vez que se han establecido estas legalidades la gente actúa de la siguiente forma fulanito va a cobrar el dinero y, a fula, y fulanito tiene que firmar un recibí Pero solo una hoja, es decir, nadie que colabore con el CNI eh, tiene una prueba de que ha cobrado el dinero. Pero el CNI sí tiene en su caja fuerte los documentos en el cual se dice fulanito de tal eh, ha cobrado mm, 5.000 euros y no sé qué, con su firma eh, autorizado. ¿Qué pasa? Que en realidad nadie puede pedir que... Eh, Eh, eh que saques a la luz esa prueba que implica al, al fulanito. Aunque si el fulanito eh, se pone chulito en algún momento, pues ya sabe que en el CNI tienen la prueba de que ha estado cobrando de, de ellos, ¿no? O sea, que se apunta a un cuaderno. En cierto punta, modo, se sabe, eso? ¿no? Sí, sí, sí, sí se sí, sabe sí, perfectamente sí, sí. Oye, quién es el que y, se lo lleva. Y, ¿y se conocen un poco eh, los porcentajes, el dinero, las cantidades eh, que van a esos fondos reservados eh, sí, en los sí, presupuestos generales? Sí, sí, se, generales. Conoce, se conoce. Esto es muy importante porque esto es lo que en teoría habla de, de fijaros, reconocemos el dinero que gastamos. Yo ahí daría dos cifras demuestran que en los últimos al menos 15, 10, 15 años las cantidades han sido muy similares ¿no? de hecho en, el, en el, he mirado el año 2010 y luego el 2013, el año 2010 la cifra total que se gastaba en este país De, según los presupuestos para gastos reservados eran de 25,2 millones de euros y en el año 2013 y hasta ahora son 26 millones 86. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal, pero, pero no, no está mal, ¿no? Eh, esto tiene trampa, Bruno. Ah, sí, eh, sale a más. poco más de un millón por ministerio. No no no no, no. no, no, no, no, aquí solamente tienen eh, estos gastos reservados defensa interior y exteriores. Ah. Claro, interior tiene, eh, la partida mayor es el CNI, el CNI tenía 17,8 millones en, en 2010 y ahora actualmente tiene 19,8 millones de, de euros que lleva varios años Eh, ...invariable, no sé si el próximo presupuesto... Lo, ...y el lo resto, los siete... ...y el, el, el Ministerio del Interior eh, tenía 6,70 y ahora tiene, tiene 6,374... ...que es decir que tampoco creas que tiene mucho... Y luego tiene, la Secretaría de Estado de Defensa tiene 500.000 euros, que dicen que muchas veces se los terminan pasando al, al CNI. A luego se los prestan, ah, se los fondos dan. reservados. Unos sí, sí, otros. pero verás, y te, pero hay una partida presupuestaria que, que, que yo alucino, eh, porque son de 186.310 euros que había en dos, 2010 y que sigue habiendo hoy, la misma, 186.310 euros, que son del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, ¿qué es o sea, lo que, que los presupuestos de Montoro también han congelado? Han congelado los fondos reservados. Muy bien. Ah, pero yo, yo os voy a plantear lo siguiente. Vosotros os creéis porque habéis dicho ¿y cuánto, y cuánto que el, el CNI por poner un ejemplo, con 19,8 millones paga todos los fondos todos los gastos de fondos reservados que tiene. No. Es imposible. Y os voy a poner solo un ejemplo. El secuestro, por ejemplo, del la Alacrana. Eh, el, el buque Alacrana fue secuestrado en mm, 2009. Tengo por aquí el dato, permitirme para para eh, para que os lo diga. El secuestro de Alacrana fue en... Uh, sí, en 2 de octubre de 2009. Hubo toda una serie de peripecias que no vienen al caso pero que eh, terminó inter, eh, eh, interviniendo el, el CNI y al final se pagó un rescate. Digo, cuento el secuestro de la Alacrana, cuando sabéis que hubo varios secuestros de pesqueros en mm -hmm. aquel momento, porque est estuvo judicializado y hubo una sentencia de la Audiencia Nacional en la cual se reconocía que el, CNI, que el, el gobierno había pagado el, el, el rescate. rescate. Es, y el dato que hay es que los secuestradores pidieron primero 10 millones y que se pagó menos de 5 millones vamos a poner 3 millones y medio, 4 millones ese dinero salió de los fondos reservados del CNI Claro. pues ese año ¿qué harían con 19,8 millones? ¿creéis de verdad que, que con 19,8 millones ¿cuánto con, se especula que, todo, que tendrían? cantidades bastante más altas bastantes más altas. Eh, Pero no están registradas en las cuentas. Es que ahí interviene lo que antes eh, decíamos. El CNI, cuando históricamente, esto es, es, es, no es de ahora, es de, de, de, de, de hace montones de años. De repente, llegaba eh, el mes de septiembre, octubre, y necesitaban dinero de los fondos reservados, y entonces empezaban, y ya no digo, cuando llegaba noviembre, diciembre, acababa el año fiscal y tal... Y entonces empezaban a, a brujulear, a ver qué presu qué gastos del Ministerio de Defensa no se habían ejecutado y se iban a perder, incluso gastos de otros ministerios, y entonces era dinero que no habían invertido, ya digo que se iban a perder, y entonces decían, oye, ¿por qué no nos pasáis a nosotros ese dinero? Y lo hacían. O, en 1996, por ejemplo, en un caso eh, de alguien que estuvo aquí... Eh, eh, Hace tiempo, Diego Camacho era, era había, había viajado mucho con el CNI, había estado en Guinea, tal y entonces eh, el, el Estado da daba siempre un presupuesto para lo, los viajes de la, de la gente. Y lo daba el Estado, no lo daba el CNI. Y, y era un dinero para, para los delegados que iban a, a un destino. Cuando iban le daban un, un dinero y cuando se volvían otro. Y descubrió que durante años y años y años ese dinero se lo había quedado el, el servicio secreto, el CECID Y no se lo había dado a sus agentes. Ah ese dinero no eran eh, cantidades enormes. O sea, que reservaron y, los fondos reservados. Claro, porque ellos entonces, necesitaban aumentar claro. los fondos reservados y necesitaban sacar dinero de otros sitios. Y entonces no les daba. Y esto lo llevan haciendo desde hace un montón. Con lo cual, ¿tienen realmente 26 millones de eh, lo, lo, esto? Pues no. El, el propio, por ejemplo... El, de mil novecientos ochenta y siete a mil novecientos noventa y dos, que es el dato que he encontrado, el Tribunal de Cuentas eh, descubrió que el gobierno se gastó 3.000 millones de pesetas más de las que había asignado a los fondos reservados en esos años. No 3.000 millones de, pe de pesetas no, En la entrevista que hemos tenido antes eh, con Inocencia se, se ha hablado bastante del caso de Irak, de la guerra. Él tuvo una, y, bueno, pues una importancia porque era el representante de España en la ONU, hubo mucha polémica. Se emplearon fondos reservados en el tema de Irak. En, eh, vamos a ver. En, en nuestro país, sí, que Sí, decir. sí, sí, sí. Vamos a ver. Uno, los agentes que estaban en Irak tenían unos gastos de, de fondos reservados eh, bastante elevados. Uh -huh. Es decir, ¿cómo, por eso digo que, que penséis en, en cómo pueden dar abasto con 19 millones. Eh, te, tenían que comprar las voluntades. Eh, yo lo, lo narro en, en destrucción masiva a lo largo de todo la, la, eh, el libro. A los chiitas a los unis, al gobierno, al contacto de la Generalitat, eh, de la Generalitat, perdón, ¿no? de la Mujabarat, la tradicional subconsciente, a, a cada uno. Money, money. No, no... Eh, En, eh, ¿No creéis que, que se han gastado un montón de dinero en, en, precisamente en Cataluña eh, eh, Hombre, pagando? Claro. Y siguen, y siguen. No, no, claro, porque al final eh, la gente que actúa, ya lo contábamos el otro día, eh, que yo siempre cuento el mismo caso, después de la Segunda Guerra Mundial el Mossad era fantástico, porque tenía gentes en todas partes gratis, que eran los judíos, les llamaba el Mossad y les decía necesitamos colaboración y en todo el mundo lo hacían. Los propios directores de, del Mossad, en algún libro, eh, dicen que desde hace ya 15 o 20 años que tú vas a un, a un este y dices, sí, sí, bueno, ¿y tú cuánto cuánto me pagas? pues claro, claro esto es un, un esfuerzo. Pues, eh, ¿se pagaron? Claro que se pagaron los... los, los eh, se gastaron fondos reservados en todo ese tipo de cosas, claro. Y no solamente se compra la confesión de alguien sino que se compra también con los fondos reservados el cinec de una persona. Sí, sí, sí, claro, es decir, al final al o sea, final que hable eso por un lado, pero que no hable también, sí, se sí, paga. Sí. Eso yo te voy a contar dos casos completamente distintos eh, y que la, para que a la gente le, le suenen. Uno es un caso terrorífico, que es el caso de Los Gal, ¿no? el, el caso de Los Gal se descubrió eh, que cuando um, fueron detenidos Michel Domínguez y José Amedo acusados de terrorismo de Estado con el tema de los GAL, que el Ministerio de Interior um, pff, decía, bueno, si estos largan, caemos todos. Claro. ¿Qué, les pa qué pasó? Que les pagaron lo equivalente a un millón doscientos y pico mil euros para que guardaran silencio. Uh -huh. ¿Eh? a terrorismo de estado un caso similar a la antítesis de este pero bueno similar fue el de el de, el de bárbara Rey no uh -huh. que también por, por aquellas épocas un poco más tarde y tal entre el 96 y el 97 y eh, bueno pues bárbara Rey se había hecho eh, con, con unas cintas Eh, ...vídeos comprometedores para, para el rey don, don Juan Carlos... ...y había amenazado con descubrir las relaciones... ...que había tenido con él y, y hacer sacarle el vídeo... ...y entonces, y se demostró porque aportaron las pruebas... ...Manuel Cerdán apostó las, las pruebas eh, hace unos años... ...que le habrían abierto unas cuentas en un banco de Luxemburgo... ...para que ahí cobrara sin que se supiera ni quién ingresaba ni que ella era la, la, la doña algo similar, ya os digo, a lo que hicieron con Amedo y Domingo. ¿y ese dinero de dónde procedía? de los fondos reservados cuando alguien que tiene relaciones con alguien alguien importante tiene relaciones con una persona relevante, o con un estamento relevante, o con un grupo de personas relevantes, y ese alguien comienza a tener un nivel de vida especialmente elevado especialmente importante que tiene que gastar mucho para lo que teóricamente gana, seguramente está saliendo el dinero de otro sitio, ¿no? Sí, claro, eh, necesariamente, necesariamente. Al final, eh, por eso digo que tener en cuenta que muchas veces eh, dotar de tapadera a la gente es muy costoso, es muy importante, ¿no? Y a veces hacer llevar a cabo operaciones, por ejemplo como la de espiar a, a, a, la, a Corina. Claro, has hablado de Barbara Rey la otra Corina. Corina. Corina era una historia distinta y además quiero plantearnos porque demuestra también cómo funcionan lo, los servicios secretos y cómo necesitan estos fondos necesitaban recuperar una documentación eh, que tenía eh, Corina y eh, inicialmente la operación la hacían los agentes españoles. ¿El problema cuál era? Cuando de repente eh, Corina empezó a protegerse, empezó a a, a a tener mucho cuidado y entonces, pues claro, podía ir, eh, po podía ocurrir que fueran descubiertos espías españoles entrando en su casa o siguiéndola o tal. ¿Qué hicieron? Riesgo cero. Riesgo cero que es. Contratas una agencia de seguridad, de estas judías o de, de estos que hay buenísimas, y que a ellos hagan el trabajo. Si les pillan con el carrito del helado, pues tú no tienes una vinculación directa. Pero a cambio de eso, ¿qué pasa? Que tienes que gastarte una cantidad muy considerable de dinero en poderle eh, pagar. ¿Y qué creéis? ¿Que esos a, agentes que se la están jugando, que están arriesgando todo, cobran eh, 50 euros la hora? Claro que no. Uh -huh. Pues a, al final pues pasa lo que pasa. ¿no? Por cierto, lo que ha pasado es mucha expectación esta semana con tu libro con Destrucción Masiva. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, la verdad es que ha sido absolutamente estupendo Porque, porque, bueno, es una historia. Es una historia que tiene dos, dos sí, aspectos, que tiene que dos objetivos. Irak, fíjate, hemos hablado claro. mucho de Irak, y con que... inocenciaría también contigo. Y que hay que comentar que este martes va a haber una presentación en Madrid y que va a haber también otras presentaciones en otros lugares para sí. que la gente tome nota. Sí, el, el, bueno, empieza ahora la locura. El lunes me voy a, a Vigo, el martes en Madrid... El jueves en, en Barcelona y luego a la semana siguiente, martes León, miércoles Pamplona y jueves eh, Bilbao. Es decir, que que de bolos. No, pero os contaba que ha, ha habido una curiosa repercusión porque ha empezado a llegar a, a, a los medios y... Mmm, Este es un, esta es una novela de ficción de no ficción en la cual se cuenta la historia de, de ocho héroes que, que se la jugaron y cuál era su vida y tal. ¿no? Pero ha tenido mucha repercusión, algo que, que yo creo que contradice un poco lo que decía lo que decía Chencho ¿no? y es que eh, yo, que es el, el testimonio que aquí tuvimos en, en exclusiva que lo dio porque nunca había hablado el, el padre de José Antonio Bernal, que era un, junto con Martínez los agentes que estaban allí en, en Irak de, de, de cierto tiempo, y que ellos decían, y que lo dijo claramente Bernal, y es, eh, Aznar se equivoca, no tenemos armas de destrucción masiva. Curiosamente, ahora, mucha gente que estaba en ese eh, en esos alrededores, Aznar y en sus alrededores, decían, no, no, estábamos convencidos de que lo, lo, lo tenían. A mí me extraña que, que la gente, eh, eh, que Aznar se guardara los informes del CNI. Después de tantos nuestra, años estamos toda el, todavía con ¿no? eso, eh? Es decir, hecho el con reconocimiento, esa. yo creo que no hay ninguna duda. Okay. Es decir, Qué lo bueno. único Lo que pasa es que cada uno se protege y se defiende como quiere, ¿no? Pero lo que sí está claro es que es que eso eso tuvo una repercusión tremenda en la, en, en la vida de unos agentes que, eh, bueno, que yo creo que lo que estaban era patidifusos sin entender muy bien, porque ellos decían que no había armas de destrucción masiva y, y, o, o algo todavía mucho más tremendo que eh, Bin Laden y Saddam eran agua y aceite y, y que todo el mundo decía que eran íntimos amiguitos sí sí sí no se habían visto en la vida además. y habían visto, no se no. había... uno era islámico uno era religioso sí. eh bin Laden y Saddam Hussein por mucho que luego se volviera para allá no era religioso era laico Era sí, la sí, esperanza sí. laica, había dicho Felipe González, ¿no? Y que, y que había tenido terroristas, en, porque Saddam era, eh, obviamente, era antiamericano y tal. Y digo, obviamente, porque hubo alguien, y yo lo reflejo en un momento en el libro. Bueno, que decía, era antiamericano porque en el 91 invadieron Irak. Ya hubo una eh, primera guerra, pero antes, oye, las fotografías esas, eh, superamigos Donald Ranfield y... ¿Y Saddam? Pero son del año 84, 86... Y... No, pero lo, los agentes se planteaban, diciendo, oye, vamos a ver, dice, ¿es un dictador? Sí. ¿Es malo, malísimo Saddam Hussein? Sí. ¿Hay, ¿Habría que, que echarle? Sí. Pero, puestos a echar, hay muchos a los que echar. <risa> en aquel momento, más dictadores eh, salvajes, que él era un salvaje con su pueblo, sin ninguna duda, ¿no? ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, pues... Pues yo creo que, que se explicó, ¿no?, que era, era el tema del petróleo. Y obviar eso y decir que era, y creerse a estas alturas que, que no era un tema de petróleo y que era un tema de, de armas de destrucción masiva era un poco tremendo, ¿no? Pero destrucción bueno. masiva es el título del libro, destrucción masiva, y de gira ahora presentaciones en diferentes sitios. Eso es, ahora... Nos vamos. La verdad es que la acogida ha sido fenomenal. Eh, está, eh, ya estamos en, en hechos reales eh, encabezando la clasificación de Amazon y uh -huh. luego ya es todo el ataque. Y luego nos cuentas en tirar de la manta quién es la nueva directora del CNI. Una es? mujer, una mujer. ¿Y por qué eh, algunos se equivocan? Ahí va. O sea ¿Es que, que de... piensan que es otra persona o qué? No. No, no, no, no, no, no, no. <risa> piensan que que es alguien que en realidad no es y que ha llegado y que el gran éxito es que haya una mujer en el CNI. En